Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. Saben ustedes que hace un tiempo está instalado un tema vinculado a la actitud de algunos profesores integrantes de FENAPES, donde eh, han tomado horas que son eh, usufructuadas por algunos de ellos como o con el pretexto de ser dirigentes sindicales. Y la situación ha llevado a que se haya iniciado eh, o el funcionamiento, la puesta en práctica del trabajo de una comisión investigadora, justamente sobre la justificación de horas de dirigentes de FENAPES. Todo esto tuvo inicio hace un tiempo por parte de quien es la directora del Liceo de San José, la profesora Miriam Arnejo, con quien estamos en comunicación en este momento. ¿Cómo le va, profesora? Gracias por atendernos. Muy bien, usted, buenos días, un placer. Eh, le pido, a título de, de introducción en nuestra conversación, le pueda contar a nuestros oyentes cómo, cómo comenzó esta esta situación que la tiene a usted como una de las protagonistas principales. Bueno, eh, mire, primero quiero hacer una puntualización sí. importante. Yo ya no soy la directora del liceo. Bueno. Yo cumplí mis 40 años de servicio en el consejo al 28 de febrero de 2021. Ah, bien. Así que a partir del primero de marzo estoy jubilada. Bueno, la, la, entiendo, le agradezco la aclaración y la felicito por su jubilación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La escuchamos. Bueno, perfecto. Eh, el tema sucede a partir de 2016 y 2017. Yo entré a la gestión del liceo a partir del año 1999, que fue cuando se hizo efectivo el concurso de directores, ¿verdad? Eh, dentro de lo que fue la política de, de reforma del profesor Germán Rama. A raíz de ese concurso yo tomé la dirección del Liceo Departamental y luego permanecí 21 años y medio como directora del mismo. También soy ex alumna de ese liceo y fue en el primer centro donde yo comencé a trabajar cuando vine recibida de profesora de Historia en el año 1981. Eh, el tema con el sindicato... Hace crisis a partir del año dos mil dieciséis. Crisis entre comillas, ¿verdad? Porque nosotros teníamos un trato profesional y correcto dentro de lo funcional del centro. Pero a partir del año dos mil dieciséis, teníamos nosotros, hacía unos años, desde dos mil cuatro, como profesor a, al señor eh, Marcel Eslamovic, profesor de historia también, Y estaba, por supuesto, eh, dentro de lo que es la estructura de la APCJ, que es la filial de San José, Asociación de Profesores de San José, dependiente de FENAPE. En el año 2016, él comenzó a ascender hacia la directiva del sindicato. Y a partir de ahí comenzó a generarse el problema de sus inasistencias a clase. Como dirigente sindical, él tenía 18 horas con licencia, que eso se da a través de acuerdos eh, que tiene el Consejo de Secundaria, tiene la ANEP en general, ¿verdad? que otorga determinados paquetes horarios de acuerdo al porcentaje de afiliados de la Federación Nacional de Profesores. En ese momento entonces, 2016, él tenía con nosotros horas de clase y usufructuaba 18 horas por licencia sindical. Se dio la particularidad de que en ese año comenzó a presentar con mucha frecuencia un formulario eh, membretado eh, pit cnt Ceseu ¿verdad?, Eh, ANEP, eh, donde solicitaba por artículo 70.10 del Estatuto del Funcionario Docente la justificación de horas por fuera de su licencia sindical para cumplir actividades sindicales. Ese problema lo teníamos todos los directores de San José, porque nosotros lo conversábamos en la sala departamental de directores. En ese año 2016, ese profesor acumuló 110 horas justificadas por mí a través de ese formulario, aparte de las horas de licencia sindical, lo cual me generó a mí como responsable de la gestión un problema, porque necesariamente los alumnos reclamaban, los padres reclamaban, Y evidente que dentro de una comunidad como es la de un liceo departamental, hay gente que está sindicalizada y gente que no, como en todos los liceos del país, y los reclamos a donde llegan, llegan siempre a la dirección, ¿verdad? Porque este hombre falta tanto, porque tiene justificación, eso no es justo, etcétera, etcétera. Perfecto, entonces yo hice una consulta a la inspectora de institutos y liceos que nosotros teníamos en ese año destacada para este departamento, y ella me dijo, mira, no sé, la verdad, si es el formulario, este, el alcance que tiene, no lo conozco, pero arma la documentación y presentalo en jurídica. Perfecto. Yo lo hice hacia fin de año, eh, en, el, en el mes de noviembre, ¿verdad?, elevé todo a división jurídica el tema fue que uno de los abogados de, de ese departamento tomó el, el, el material verdad, que se había formado un expediente con él y llamó a la inspectora y le dijo que me dijera que era muy tarde para presentar eso que no lo iba a recibir o que si lo recibía bien podía tener consecuencias para mí. Entonces yo le dije a la inspectora no no eh, no lo retiro entonces que no marche en la gestión de este documento y bueno para el año que viene veo lo que sucede. Yo ya había estado indagando en la página de CCEU, en la de FENAPES, verdad, en la de ANEP mismo a ver si encontraba la copia o Ese, ese convenio del cual se hablaba en el formulario porque a mí me había dado desconfianza la cantidad de horas que esta persona me había hecho justificar a través del mismo. Nunca encontré ese formulario. Ese año yo me manejé de acuerdo a lo que tenía en la documentación, o sea, había justificado considere, por lo tanto, la justificación. ¿Qué establece el, el Estatuto del Funcionario en el artículo 70.10? Establece que se justifica la inasistencia de un funcionario, de un docente, por tareas encomendadas por el Consejo de Secundaria. O sea, el artículo 70.10 justifica... la inasistencia en caso de que la persona haya sido convocada para una actividad por el Consejo. Y en este caso, por eso a mí me vino la duda, ¿eh? las actividades sindicales no eran convocadas por el Consejo, no tiene nada que ver lo sindical con una actividad encomendada por la autoridad. Perfecto. En el año 2017... es la moví nuevamente, tomó horas con nosotros, como lo venía haciendo regularmente, y comenzó nuevamente, a más de su licencia sindical, que eran más de 20 horas, a volver a pedirme la justificación por el artículo 7010 del estatuto, presentando ese formulario que yo ya había enviado en la documentación a, a jurídica. Volví a conversar con la inspectora de Institutos y Liceos. A los pocos días de iniciado el año, esa inspectora tuvo un problema acá en San José. El gremio la declaró persona no grata a ella y a la inspectora regional. Y bueno, nos quedamos sin inspector de Institutos y Liceos. Yo armé la documentación y la elevé a jurídica, la elevé al Consejo de Secundaria Y a partir de ahí, ¿verdad?, se generó una situación en la cual el Consejo comenzó, ¿verdad?, hoy lo sé porque la Comisión Investigadora, que eh, la Comisión Investigadora, no, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados con el diputado Felipe Esquipani al frente, ¿verdad?, comenzó a indagar a partir de mis dichos y... Bueno, vieron todo el trámite del expediente, cosa que yo no conocía. El consejo de ese momento había estado tratando en algunas sesiones eh, el expediente que se había eh, formado a partir de la documentación que yo había elevado y llegó un momento en el cual el mismo fue, verdad, colocado en un cajón como para no tener resolución. Cuando yo vi que avanzaba el año la situación, yo no tenía respuesta y este este docente continuaba faltando, yo le pedí una audiencia al consejo para reunirme con la directora general, Celsa Puente. Cuando ella me recibió, hizo traer el expediente y bueno, lo, la cuestión fue que lo que ella me presentó a mí en esa charla que mantuvimos Estábamos en una mesa, la directora general, su secretaria, que fue llamada por la directora para que trajera de archivo el expediente, y yo, a mí me dio a entender, por lo que me dijo, que ella no sabía nada del expediente. Hoy día yo sé, por esa investigación de la Comisión de Educación de Diputados, que ellos estaban muy en conocimiento y que en realidad habían estado gestionando el tema Y bueno, tratando de ocultar y hasta este el consejero Landoni había dicho que debía tener una resolución política el tema y que aparte se ve que existe otra lista muy, con una cantidad enorme de horas que en otros liceos del país también se estaban este justificando. Profesora, usted ya fue sí. convocada a, por la, la Comisión Investigadora, ya, ya, ya se tuvo que presentar en el Parlamento. No, ayer se presentó la directora general, uh -huh. que fue la primera persona que fue convocada. Sí. Y el lunes 12, a partir de las 14.30, estoy convocada yo. ¿La comisión le ha pedido que usted lleve algún tipo de documentación o algo? No, hasta este momento no me han pedido nada. Bien. Pero yo sí tengo documentación. Uh -huh. Por ejemplo, tengo ese expediente al que no se le dio curso... que me devolvió división jurídica en el año 2016. Lo tengo en mi poder porque evidentemente al no dársele curso claro. no lo podía dejar en el liceo tampoco. Bien, y la presentación de, de esta de esta denuncia, este ¿qué, qué, qué tipo de, de repercusiones ha tenido en usted? Uh, tremenda. A ver. Mire, el tema fue así, ¿por qué salió esto a la luz? lo que yo le estoy mencionando es del año 2016-2017. Ese expediente del año 2017 no tuvo resolución, simplemente a través del inspector este, de institutos y liceos que, ten, que luego tuvimos en el año 2017, el profesor Jorge Barrera, que es de acá de San José, se determinó con otros inspectores de institutos y liceos, o sea, la resolución de ese expediente que no se concretó el trámite fue hecho por inspectores de institutos y liceos y por el consejo, no por división jurídica. Y a fines del mes de septiembre se me informó a mí que fuera a inspección de institutos y liceos para tomar conocimiento de lo que el profesor Eslamovit había propuesto, que había propuesto recuperar las horas Ese año Eslamovit faltó, aparte de su licencia sindical, 146 horas de clase al liceo. Año 2017, ya tenía 110 justificadas al margen de su licencia sindical en el año 2016. Se me dijo a mí que había hecho una propuesta de dar horas de apoyo Y bueno, yo lo tuve que aceptar necesariamente. Cuando yo me puse en conocimiento en Montevideo de ese trámite, que vuelvo a decir, no fue resolución del expediente porque se hizo por fuera de jurídica. Jurídica había dicho que las inasistencias no se podían justificar. Yo manifesté que no estaba de acuerdo para nada. Con ese, eh, eso que se pensaba realizar, que lo, a, lo arregló el consejero Landoni con el profesor Eslamóvil, porque las horas de apoyo no tenían sentido. Yo me puse en conocimiento de ese trámite el 20 de septiembre y para nosotros las clases terminaban el 30 de octubre. Estaba todavía pendiente la semana de las vacaciones de septiembre y luego. Eh, todos sabemos, están planteados en el plan eh, de, la, de, de los bachilleratos que se hacen las pruebas semestrales los 15 días anteriores a la finalización de los cursos. Por lo tanto, los muchachos van a dar las pruebas y no se quedan a clase. Era lo que se hacía en ese momento. Hoy día las clases se extienden hasta la primera quincena de noviembre. Por lo tanto, fíjese usted, estaba haciendo la móvil la propuesta de recuperar horas de clase con horas de apoyo a fines de septiembre, cuando las clases para nosotros terminaban el 15 de octubre, porque los chiquilines ya después no iban. Entonces no era real que iba a haber recuperación de nada. Entonces yo... lo manifesté y lo dejé por escrito para que fuera incorporado a ese expediente. El profesor, ¿verdad?, luego vino algunas horas, eh, hizo como que hacía clases de apoyo, los chiquilines casi ni venían porque se dio la particularidad, que yo lo destaqué también cuando fui este comunicada de esa resolución de acuerdo entre el andón y el profesor, El profesor había, en las, en las reuniones de septiembre, tenía casi todo el mundo promovido. Por lo tanto, ¿quién iba a ir a clases de apoyo terminados los cursos? Nadie, ¿Eh? porque si un alumno tiene el curso salvado y más un alumno de bachillerato, por favor, claro. no va a ir a una hora de apoyo. Se les entiende totalmente. Profesora Miriam Arnejo, le quiero agradecer lo, lo detallado de, de, de la cronología de los hechos que le ha contado a, a nuestros oyentes y vamos a seguir de cerca todo lo que pueda estar eh, resultando como consecuencia del trabajo de la Comisión Investigadora. Le agradezco este tiempo, muy amable. Bueno, usted también, que pase muy bien. Buena jornada, hasta pronto. Igualmente, hasta luego. Frecuencia abierta.